En este momento nosotros seguimos acá bueno, con nuestra tarea ¿no? de testimoniar como grupo de derechos humanos de, de ver que, cómo sigue la, la situación y, y ahora digamos está calma, la policía se ha, se ha replegado, ya no se ve no solo policía y, y la gente sigue presente acá y muchos eh, han vuelto al, a las tierras y están armando como puede, parece que, que este, van a reocupar las tierras, ¿no? Eh, Realmente está indignada la gente. Nos había llegado la información de que... Este máquinas de mandadas por el ingenio Ledema estaban tirando las casillas abajo ahí en las tierras. Esto es cierto, sucedió, ¿no? Bueno, no eso realmente no lo he podido ver, sí, a los mismos policías movito como cómo ellos tiraban, no estaban las máquinas atrás. Yo directamente no lo puedo ver, no sé si en algún momento cuando nos fuimos para atrás cuando se venía toda la carga, este lo habrán hecho. Pero sí que le han prendido fuego a las carpas, le han destruido, digamos, los, los pocos digamos, este objetos que tenían. Los mismos policías, ¿no?